Hora Libre Es un ciclo perteneciente al programa REC Red, Escuela y Comunicación Dependiente del Ministerio de Educación De la Ciudad de Buenos Aires Por fin llega la luna ¿Es tan hermosa? Ay, gracias ¿Quién dijo eso? Yo, la luna ¿Pero cómo puedes hablar? Porque hace mucho me hechizaron Mejor me voy. Me están llamando de la Tierra. un placer hablar con usted. No me dejo su nombre. Neil Armstrong. Yo fui el primero en acariciarte. Me, me promete que siempre va a mirarme todas las noches. Está bien. Tengo que volver a la Tierra. Espere, lo voy a extrañar. Yo te prometo... Que te voy a ver siempre. Hasta pronto. Este es un diálogo entre Neil Armstrong y la Luna. Somos Evelyn Caponeta y Abri Benes. De la Escuela Manuel Sala, Número 3. Delicios 2. Buenas tardes, bienvenidos, ahora sí, desde Planeta Tierra, ¿no? Porque recién estábamos escuchando algo de la luna y eso que ya vamos a hablar a lo largo del programa. Estamos en la última emisión del año del programa Hora Libre, que es un programa que realizamos a través del programa REC, Red Escuela de Comunicación, que es un programa socioeducativo del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y nos podés escuchar. Eh, a través de la red eh en www.programarec.com.ar eh o Eh, si querés contactarte con nosotros Una de las nuestras vías de comunicación Es horalibre Arroba programarec.com.ar Y si nos querés seguir a través de Facebook Porque todas las novedades De toda la semana eh, Todo el trabajo eh, que realizamos En más de 52 escuelas Del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Tanto primarias como secundarias eh, Lo podés seguir por Facebook no eh, Escribiendo programa Y rec con mayúscula ¿m? Todos juntos. O si no, este programa en particular que se emite por eh, Farco satelital a través de www.farco.org.ar Y nada, no sé si ustedes sabían y van a pasar a presentarse y nos van a contar un poquito eh, los chicos de qué escuela vienen, a qué grado van. Pero bueno, lo que me interesa saber en primer lugar... ...son sus nombres... ...vamos a empezar acá... ...por mi derecha... ...me llamo Iván... ...me llamo Mauro... ...me llamo Gonzalo... ...soy Juan... ...me llamo Agustín... ...yo Fiorela ...y todos... ...de qué escuela Sol... ...lo pueden decir todos juntos... ...que ustedes les encanta... ...de la escuela De la Manuel, Manuel Solá. Solá... ...la escuela Manuel Solá... ...que es la escuela... ...número 2 ...del distrito escolar... ...número 3 pero eh, les voy a contar que nos pueden escuchar de diferentes radios que nos retransmiten a través de Farco Satelital y les voy a decir cuáles son los nombres de las radios y para que la gente se imagine ¿m? en qué lugar de la ciudad de Buenos Aires está su escuela eh, quiero que me cuenten cerca de, de qué lugares está, quién me lo va a decir a ver Juan FM la nueva hermosa Capital. Eh, FM La Posta, Moreno, Provincia de Buenos Aires. F F FM La Plata. FM Raíces. S FM Raíces, La Plata, Provincia Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires y Radio Comunidad, eh, ¿de B dónde? Villa Luano, Ciudad de Buenos Aires. ¿También en Radio Cultura? De Santa Fe. Y Radio Cultura de Santa Fe, también nos podés seguir a través de radioculturasantafetodosjunto.wordpress.com Radio El Aguilar Provincia Pro... de Jujuy Radio La Milagrosa Acá nomás, cerquita de el lugar de transmisión de Farco Satelital de Hora Libre, que es Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires Radio Luna Azul Humahuaca, Provincia de Jujuy fm rural fm mural de dónde, dónde queda esto en Cipoleti y río negro claro en la ciudad de chipolete y río negro donde vienen las mejores manzanas del país las más ricas y entonces la escuela manuel Sot ¿Dónde queda para que nuestros oyentes se imaginen el barrio el lugar cerca del museo de ciencias naturales y del parque centenario Ajá, y esto es en el barrio en qué barrio de la ciudad de buenos aires? Cerca de la escuela Cerca de la escuela que es el barrio de Almagro ¿Mm? Porque iban ¿de qué barrio venís a la escuela? ¿Eh? ¿Cuál es tu barrio? ¿Dónde queda tu casita? En eh, Juan de Justo y Camargo Ajá, y eso más o menos que es Villaluro, Villa. crespo No sabía decírtelo <risa> Bueno, ¿y vos, tu, eh, tu casa? Eh, está cerca de la provincia ¿Y en qué lugar, en qué barrio? En Lomas de Zamora Lomas de Zamora, muy bien <risa> ¿No sabes no, no la, no ¿Y la, la calle de tu casa? Mm. Avenida Díaz Vélez y Yatay Ajá, eso es el barrio de Caballito eh, Avenida Corrientes y Acuna de Figueroa Ah, entonces ahí en Almagro, en pleno Almagro Sí en Villa del Parque La calle si me la sé Avenida Ángel Gallardo Muy bien, entonces venimos casi todos Del centro de la ciudad Algunos cerquita de eh, La provincia, va, ya en plena <coughs> provincia De Buenos Aires eh, Yo vengo del barrio de Mataderos Y la señora Tacha de que viene de qué barrio viene? En realidad vengo del barrio de, de Nací en Palermo Pero ahora vivo en, en el límite Justo entre Caballito y Bodeo Bueno, me eh, Precisamente nos damos cuenta que este programa está hecho por los chicos que van a las, a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires Y hoy es un día muy especial, porque además de ser el último día de programa de radio Me contó un pajarito por ahí, que eh, estuvieron trabajando muchísimo en prácticas de lenguaje Que leyeron un montón de cosas, eh, no sé, ¿quién quiere empezar a contarme? A ver Leímos... El capítulo 1 y el 2 de la primera par parte del Hombre que creía en la luna. El Hombre que creía en la luna. ¿Qué es? ¿Es un libro de cuentos, una novela, una obra de teatro? ¿Qué es? Es un, una, una historia hecha por Esteban Valentino. Muy bien. ¿Esa historia es una novela o son cuentos? O en realidad, Mauro, te olvidas que no es un cuento, es una novela. Una novela, ¿qué diferencia entre una novela y un cuento? Que una novela tiene varias como secuelas, así, pa partes, capítulos. Muy capítulos. bien, Fiorella, tiene varios capítulos donde aparecen es. un montón de personajes que ahora nos van a, a ir develando. Y esta novela de Esteban Valentino, eh, ¿en qué temática se centra? ¿Cómo comienza la historia? ¿Quién lo quiere contar, a Adá? Comienza que vi, eh, un niño llamado Tito se, se encontró con su tío y tenía un amigo llamado Guaso. Ajá. ¿Y qué pasó entre ellos? Y se juntaron y se dieron El tío eh, dijo la palabra luna y eh, ahí la mamá, se dio, eh, como ahí no se creía en la luna, la mamá no, eh, no quería que se diga esa palabra en la casa. Ajá, porque eh, alguien vino a prohibir cosas, ¿cómo fue? A Fueron ver, A ver Iván quería contarlo. Por un por un modo que por ahora desconozco, hicieron que la gente vaya creyendo que la luna era algo que no valía nada, pera, y por y por decir la palabra luna, dijeron que una mala dijeron que la Decir luna era que te decían una mala palabra Como vos sos re luna uh -huh. era, como insulto, di, era como una Como que te dijeran vos sos re inútil Ay, Como eso qué ofensa Pero una, una ofensa que estaba eh... Como ocultada con otra con otra palabra A ver Tan, También me acuerdo que alguien Que un doctor, me parece que era un doctor falso Dijo dijo como que si salías a la noche cuando había luna, te volvías loco y pensabas que tus hijos eran salchichas y, y que te las ibas a comer. Ah, te producía efectos mágicos así como eh, contrariados y las personas se convertían supuestamente en animales, pero ¿eso pasaba de, en realidad o...? No, por eso dije que era un doctor falso, Ajá. porque era una pura mentira. Ajá, entonces... ¿Qué, ¿Qué buscaba esa pura mentira? Esas personas buscaban... ¿Qué buscaba, propósito tenía? Esas personas tenían el propósito de vender la noche. Por eso convencía a la gente de que la luna lo, lo valiera la pena para que nadie pidiera su propósito de vender la noche. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué prohibiciones eh, eh, contrariadas? Por eso, porque ¿verdad? si la gente creía que la luna valía la pena no iban a dejar que se, se vendi fuera vendida la noche uh -huh. y ustedes piensan que en la realidad cosas tan importantes como el derecho a disfrutar una noche una noche de luna eh, un día eh, lleno de sol como el que estamos viviendo ahora que estamos empezando el verano sí porque se, todo se merece poder admirar la noche Porque okay, mirá si deja, no existía ya el día. Vendrá el día. Sería todo Oscura, puramente... Oscuro. Eh, eh, oscuro y las personas no podrían verse. Eh, y en, re en relación con eso no podrían a lo mejor comunicarse mejor. ¿Sí? Toda prohibición eh, que no eh, sirve para... Eh, Eh, por ejemplo, ordenar el tránsito Vamos a poner ahí, provisiones Y hay carteles que indican Bueno, por acá no se puede pasar Porque si no usted puede chocar O no puede ir a tal velocidad Que son eh, de precaución Para que la gente no se lastime Están bien, pero Prohibiciones absolutamente caprichosas Que le producen a, la, a las personas a, En este caso a este pueblo ¿Qué? Una pregunta, Iván eh, Si vendieran el día Eh ¿Cómo cómo llamamos? Parece íbamos a parecer vampiro porque si no no íbamos a tener que quedarnos en la casa con la luz apagada y entonces eh, teníamos que esperar por ahí hasta, que, hasta que se esconda el sol y después salir cuando ¿Tienes? es de noche. Tiene razón porque gastarían un montón de enfocos, porque si fuera por siempre de noche es que traería se gastaría, un gas energético necesario. ¿no sí que gastarían todas las ...todas las baterías... ...usarían demasiada electricidad... De, ...de día y de noche... ...claro, claro... ...sería un caos energético total... ...sí, porque se gastaría toda la energía... ...y nos quedaríamos literalmente... ...sin la energía y sin luz... ...imagínate... ...todas las pilas que se tendrían que vender... ...y cómo contaminaríamos más... ...el medio ambiente si eso sucediera... ...y hablando de esto... ...de la imaginación... Eh, Creo que, con eh, cuéntennos, estuvieron en, en la escuela trabajando eh, con quién la novela, ¿cómo se llama la señorita? ¿Ah? Con, la, con la señorita Natacha estuvimos leyendo esa historia y nos, nos hizo comprar el libro y leíamos de ahí y ahora vamos a tener los libros para leerlo cuando no estemos aburridos, Qué bueno. cuando se lo que queramos dar a nuestros hijos... ¡Qué bien, qué bien! ¿Y eh, qué más hicieron? ¿Con quién trabajaron la parte de radio en la escuela? Con vos. Ya ah, acá, les quería contar. Hoy, hoy tenemos algo en particular. Este programa eh, lo conduce siempre eh, nuestro locutor, Cristian Gauna, eh, pero bueno, hoy no podía venir, entonces eh, tuvimos que salir a... A, a trabajar el resto del equipo eh, Que somos los profesores capacitadores Que vamos a trabajar con los maestros Con las maestras a las escuelas ¿no? Y bueno, yo llegué ahí Y me encontré que estaban leyendo la novela Y dije, bueno, ¿qué cosas interesantes Podríamos hacer Para practicar mm, Esto de conversar a través de la radio? ¿Y qué se me ocurrió a mí? ¿Qué hicimos? Hicimos un montón de cosas, a ver ¿No te acordás? Habíamos planeado qué música vamos a escuchar, qué tipos de temas íbamos a decir. Uh -huh. Hicimos muchas cosas que ya casi no nos acordamos. A ver, Fiorella, ¿vos te acordás? Porque vos grabaste muchas cosas, a ver. Hicimos unos diálogos, pensamos en todas las personas que hablaron a lo la largo de la historia de la luna, ¿no? Entre ellas, ¿en quién? En María Elena Walsh. María Elena Wash, ¿qué quería contarme? Quería decir que que si se que si se fuera la luz, todas las plantas del mundo se, se morirían, se si nos quedaremos sin vegetales y siempre tendríamos con comer comida chatarra. Ajá. Y la además, obra... además, además el aire estaría todo sucio. Sí, ¿por qué? ¿Qué no qué, si no tuviéramos plantas? ¿Qué no no se produciría? Eh, si las plantas no existirían, me arruinarían mi sueño de ser chef. <risa> Está bien. Mirá que acá en esta sala hay mucho hay dos chefs. Hay dos chefs. Yo y mi amigo Mauro. Antes de seguir con el tema de los chefs, eh, pregunta de ciencias naturales. ¿Qué proceso no se daría si no hubiera plantas, si no hubiera luz en el planeta? El oxígeno. El oxígeno se, se arruinaría. Porque las plantas hacen que el oxígeno sea más más sano. Uh -huh. ¿El proceso de la fo... Tosíntesis. Muy bien, muy bien. Me completó ahí con lo, los puntos suspensivos. Bueno, porque precisamente la radio en la escuela es una excusa, ¿no? Para que podamos aprender mejor las diferentes materias, las diferentes áreas y eso. Y, Agustín, quiero que, para que los oyentes escuchen y sepan muchas de las cosas que estuvimos trabajando en el aula eh, que nosotros preparamos varios diálogos entre la luna y Marino Walsh la luna y vamos a ver más adelante en el, con Neil Armstrong que fue el primer hombre que hizo la luna eh, tenemos algo preparado ahí quiero que lo presentes ¿Mm? a ver, ¿qué es lo que tenemos preparado? el diálogo sí, dale el diálogo entre la Luna y María Elena Walsh. Bueno, Néstor que hoy está coordinando en la está en la operación técnica, Néstor Cortese y está eh, coordinando también acá el piso de la radio. Eh, te pedimos lo queremos escuchar. Hola María, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y vos? Bien. Me dijeron que sos Patillas. Sí, me llamo María Elena Walsh. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, ¿qué me quieres decir? ¿Algún día te gustaría ser persona? Sí, la verdad que sí, me encantaría conocer más personas y tener amigos y así. Acá en el barrio tenemos un mago que te puede convertir en una persona. Sí, ahora tenemos que llamarlo, claro, quiero. Sí, lo voy a llamar. Pasó el tiempo. ¿Me encontraste? Sí, acá está, te lo presento. Su nombre es Merlin. Un gusto conocerlo, Merlin. Yo soy Luna. ¡Qué chiso que eres? Quiero que me hagas humana y muy linda. Está bien. Con gusto te complaceré. Batabin, batababun, una serás tú. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Wow ¡Qué hermosa que soy! ¡Gracias! De nada. Y Merlin desapareció. ¿Te gustó? No me gustó, me encantó, soy hermosa. Pero, ¿cuándo volveré a ser Luna? Tranquila, nos vamos a ver mañana y después hablamos de esto. Nuestro diálogo fue entre la luna y María Elena Bosch. Mi nombre es Fiorella Simino. Mi nombre es Jasmina Araceli. Y las dos somos de la escuela número 3 de cuarto grado B. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre, donde la escuela hace radio. Y volvemos acá al piso, ¿no? Con un programa eh, lunático o con un programa poético que nos habla de la luna, ¿no? Y en este caso escuchábamos un diálogo entre la luna y la poetisa María Elena Walsh, ¿no? Eh, que nada, que se producía un encuentro imaginario, pero... En relación con los encuentros imaginarios y con las cosas que estuvieron trabajando en clase, me gustaría acá que eh, participe un poco la seño eh, Natacha, no contándonos cómo fue que ella se le ocurrió seleccionar este material y después vamos a seguir con Agustín y Fiorela que tienen para contarnos todo lo que hicieron durante esta segunda parte del año con esta novela de Esteban Valentino. Bueno, eh, yo elegí para hablar con los chicos el hombre que creía en la luna de Esteban Valentino. Primero y principal porque Esteban Valentino es mi escritor preferido. Y me parece que estaba bueno poder transmitirle a los chicos... ...el afecto, el cariño y la admiración que tengo por cómo escribe Esteban... ...que por suerte tuvimos el placer de conocerlos y de entrevistarlos... ...y los chicos le dijeron muchas veces que era mi escritor preferido... ...y por otro lado porque me parecía que estaba buena la historia... ...me parecía que estaba bueno eh, este personaje de Tito... ...que es este chico que pelea eh, como con un ideal muy firme... ...porque porque la luna y la noche no se vendan... Que es algo de todos y para todos Y que para eso no lo hace solo Sino que se organiza con otros Y bueno, y en conjunto logran recuperar la noche Me parecía que estaba bueno Y que disparaba pensar un montón de cosas Que la verdad que estuvieron buenísimas En los debates que se dieron con los chicos Y en las producciones escritas que ellos hicieron Que ahora acá Agustín y Fiorela van a contar un poco Antes que nos cuenten los chicos Sé que después, bueno, esta eh, unidad de, de, Dentro de prácticas del le lenguaje Se cerró o se está cerrando en esta parte del área con eh, otro eje temático, con otra novela, en este caso ya, ¿no?, de un autor argentino. Que, ¿Qué novela es? La de Pateando Lunás. Pateando Lunás. Pateando Lunas, y después en relación con el concepto de eh, la lucha, la organización, para que las cosas que están mal eh, se cambien en la sociedad, sé que trabajaron Rebelión en la Granja, ¿puede ser? Rebelión la Granja la trabajamos con quinto. Ah, con quinto grado, yo con pensé que grado, era no, no, eh, con no, no, el la, la, la trabajamos con quinto. No, con eso también trabajamos con otra novela, eh, algunos capítulos eh, de Roy Verocay, que se llama Pateando Lunas, que es la historia de Maite, una nena que... ...es fanática del fútbol y que le encanta jugar al fútbol... ...pero que sus papás no la dejan... ...porque es una nena... ...entonces también ahí estuvimos discutiendo... ...algunas cuestiones sobre género que también estuvieron buenas... ...y como ella tiene que pelear con sus amigos... ...para que la dejen jugar al fútbol... qué bueno qué bueno esto de que las lecturas puedan potenciar... Eh, ...más allá de la ficción... ...temas de la vida real... ...y temas de la vida de los chicos... ¿no? Eh, ...en este caso... Eh, ...con la cuestión vinculada estrictamente... ...a los derechos de, de los niños... Bueno, Agustín y Fiorella, tienen ahí un listado tipo lista de supermercado me hicieron, ¿no?, con todo lo que estuvieron trabajando. me quieren contar a la audiencia? Ya sabemos que el petizo con el lunar en la nariz y el científico fueron los responsables de que nadie crea en la luna. ¿Por qué hicieron esto? ¿Para qué necesitaban que nadie crea? ¿Qué estrategias usaron para convencer a la gente. Después de terminar la novela, te propuse que pienses para qué te organizarías con otros para otras. Tito, Chelo y Guaso se organizaron y juntaron con otros y otros para salvar la noche. Yo me organizaría y, me jun y juntaría con otros, otras y otras para... A ver, ¿qué cosas se les ocurrió en clase? De, de esas cosas que se les ocurrió, tenemos un montón de ellas grabadas, pero vamos a trabajar con ellas en el tercer bloque, porque hay un equipo que tiene especialmente eso pensado. Pero a ustedes, ¿qué se les ocurrió? Salvar la naturaleza. Salvar a los animales. El resto de, de, de los miembros Acá del equipo de, Algunos me están haciendo eh, mm, Se están poniendo un cierre en la boca Y yo creo que tienen mucho para decir Y va ese nombre Lo nombré durante todo el bloque Pero hay un montón de cosas Que puede también decir Juan A ver mm. ¿Para qué te organizarías? Eh, y mm. luchar porque no, cierren la boca, no, porque esto es radio, así que no lo podemos callar. Iván, dale, a ver, ¿qué se te ocurrió a vos? A mí se pelear por las reglas injustas, que no haya más reglas injustas, como que como como que como el que el alcalde tuviera que elegir quién se tiene que poner cada persona. Uh -huh. ¿Y, eh, ¿Y en la vida real? Eso está a veces pasa, pero a veces no. En otros países puede pasar que alguien importante decida que se tienen que poner y que no. Uh -huh. Por ejemplo, ¿y en eh, la vida de todos los días vos pensás que hay alguna regla injusta en tu vida diaria? No, no hay ninguna regla injusta. O sea que, que me hay... hagan cocinar, no es la regla injusta, porque me gusta. Muy bien. ¿Algo, una regla no es injusta sea si a vos te gusta... Te va a gustar hacerla. Uh -huh. Y hay cosas a veces que no nos gustan, que se nos prohiban, pero a veces son necesarias. Como Por que ejemplo, Natacha no pueda eh, enseñar a la gente. Por ejemplo, Natacha es la, es que la... cita, eh, sería una regla súper injusta, porque qué? Sí, pero qué? no sería una regla injusta si quisiera nomás enseñar. Ajá, aunque sí, sabemos sí. que eso no es verdad claro, porque es una decisión esta, la de enseñar y, y si no existieran los maestros todos estaríamos bobos como Gonzalo eh. no, como Gonzalo no porque a Gonzalo a lo mejor a algunos temas le cuesta y otros no y si yo digo me, me expreso así que tengo que pensar de vos Iván, a ver para mí Gonzalo ah, es inteligente no, Gonzalo no el más tonto Nunca lo es, mi compañero Bueno, bueno eso sí, tengo que ser de acuerdo Bueno, no, vamos bueno. a hablar de los compañeros que Si ahora... no tuviéramos maestra No saber? aprenderíamos nada, no supiéramos nada Ni sumas, ni restas Multiplicaciones, ni divisiones no. No. Es que Sería una sería, sería, eh, sería una prohibición eh, Que los chicos injusta, aprendan Muy injusta, muy injusta Exacto eh, Y que malograría A, a los a, a, el futuro de una sociedad ¿no? porque si, si los chicos no aprenden después no vamos a poder tener ni médicos ni enfermeros eh, ni maestros ni jugadores de fútbol si sí. una regla muy muy muy pero muy injusta sería que la señora tacha no pudiera no le pudiera gustar a esteban valentino <risa> sí porque le gusta mucho esteban valentino se dio la regla muy y que, dijo que a nadie le puede gustar este maletino o que no, no vaya. vaya a poder a visitar su tumba como dijo Iván <risa> no. bueno no, sí. claro, bueno, después vamos a ver en el segundo bloque porque van a estar los chicos del segundo bloque encargados sí. de contarnos sí. como un escritor escribe como un escritor se les ocurre eh, plasmar las ideas en el papel eh, y eh, me gustaría ¿m? que Juan, que no hablo tanto no me presente el tema musical que se viene que tiene mucho de ver, que ver con la luna y con todo lo que estuvimos hablando en este blog canción de, ba, de, de bañar la luna de mariana de, de maría elena maría elena walsh la, la reconozco Ya la luna baja en camisón A bañarse en un charquito con jabón Ya la luna baja en tobogán Reboleando su sombrilla de azafrán Que la pesque con una cañita de bambú Se la lleva a Siu Kiu. Y a la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Y la luna viene por allí su kimono dice no, no y ella sí la ves que con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz Ya la luna en puntas de pie en una tacita China tomate que la ves que con una cañita de bambú se la lleva a Siu Kiu y a la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz y la luna Acá seguimos en Farco satelital con el programa Hora Libre, que es el programa eh, del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que hacemos a través del programa REC, Red de Escuela Comunicación. Y estamos en el segundo bloque del programa hablando de prácticas de lenguaje, de una novela muy linda que ahora nos van a seguir comentando los chicos y nos van a se van a presentar porque cambiamos el, el equipo de trabajo. El equipo de trabajo Está conformado por tu nombre. Noemi, Perla, Camín, Camila, Evelyn y todas ustedes junto con todos sus compañeros estuvieron leyendo una novela de Esteban Valentino, que cómo se llama? El hombre que, que crea la, la luna. luna. Y el hombre que creía en la luna también es Esteban Valentino. Sí. ¿Y qué pudieron eh, averiguar eh, de Esteban Valentino? ¿Por qué se quisieron una entrevista? Y las entrevistas se preparan, ¿no? Antes de hacerse, ¿sí? ¿Qué averiguaron de, de su vida y de su obra? Bueno, la verdad es que Esteban Valentino nació en 1960, sí, 1956 en Castelar. Tiene... 57 años y está casado con Susana, su esposa. Tuvo dos, dos hijos llamados Lisandro y Claudia. Escribió 11 libros para chicos y el primero fue El hombre que creía en la luna. Escribe escribe desde de chico y, se, y es licenciado en letra de uva. Una universidad en Buenos Aires tuvo otros otros trabajos como periodista, docente en escuela secundaria. Y también entrevistamos a Verónica Azucáxer, que es otra autora uh -huh. de otro libro que leímos. Uh -huh. ¿Te acordás el nombre del libro que leyeron? Que fue un libro que tenía varios cuentos. ¿Mm? Uh -huh. eh, uno de ellos, el, el, un, un cuento sobre la sombra, yo me acuerdo. Todas las sombras son negras y la memoria de todos. Muy bien. Muy bien Y eh, de esa autora ya estuvimos hablando En un programa anterior eh, ¿Y qué averiguaron de la vida de Verónica? Que Verónica Zucáxel Nació en 1968 En Buenos Aires Sus padres son Beatriz Feynman maest Maestra Y Bernando Zucáxel Odontólogo Tiene dos hermanos mayores ten una enfermedad llamada hipotiocisia y bilateral. Su primera su primera escuela fue Florencio Varela, donde aprendió a leer y escribir. En el año 1990 se recibió el periodis periodista en la Escuela Superior de Periodismo de Intución Grafotécnico. Tuvo muchos trabajos como dactilografía, locución, investigación per periódica, taller literario y primeros auxilios en la Cruz Roja. ¡Qué bueno! ¡Qué vida! Y este año tuvimos la oportunidad de conocerla. Eh, ¿Cómo fue la preparación de esa entrevista eh, y cómo fue hacerla? Porque sé que vino a la escuela y estuvo con ustedes. Le hicimos preguntas uh -huh. Y esas preguntas, antes tuvieron que averiguar Para no repetir las mismas preguntas sí. Todos estos datos que le están contando A la audiencia Y en relación Ella tiene una discapacidad Pero una discapacidad que no le impide hacer Todo lo que está haciendo ¿No es cierto? no o sea porque sí, sí. Se recibió de periodista eh, eh, Estudió eh, Algo sí. de la carrera de letras Hizo un montón de cosas ¿Qué me querías contar? que que también eh, estuvo en la Claus Rojas en primeros aussito. Mira, todo lo que hizo, y además hizo locución también. ¿Mm? Eso no lo sabíamos. En es... primero no lo sabíamos. Eh, en eh, fue un dato que eso Era no... como interesante de esa Era como ella. interesante poderle haber preguntado eso, pero no pudimos hacerlo porque no, no sabíamos si ese dato, ¿sí? Real. ¿Eh? Aparte estuvo bueno porque cuando la entrevistamos nosotros teníamos la duda de si ella podía escuchar lo que nosotros le íbamos a preguntar o cómo iba a ser. Nosotros sabíamos que tenía hipoacusia, pero no sabíamos bien cómo iba a ser el encuentro con ella. Y la verdad que va, por lo menos no sé si ustedes chicas coinciden conmigo, pero ni se notó. Mhm. Uh -huh. Lo que sí pidió que eh, pidió cuando formulara la pregunta, ¿qué cosa? Que habláramos fuerte, porque no escuchaba tanto. Porque tenía un aparetito que le podía le permitía escuchar eh, mejor Si nosotros hablábamos claro y un poquito más alto Así que pudimos hacer la entrevista como... Igual que este don eh, eh, Exacto, exacto, exacto ¿Y qué lugar de la escuela lo hicieron en el...? Eh, la, la biblioteca, la biblioteca. Uh -huh, Porque es un espacio que nos permite estar a todos reunidos ¿De qué forma? ¿En qué, en qué forma nos pusimos? Sí. Eh, aunque este Esteban Valentino Viene a biblioteca Y le hicimos unas preguntas eh, pues que, no, que después Se tuvo que ir Porque y... tenía que estar en otro lugar uh -huh. Y sí. en relación Con eh, la forma De hacerle las preguntas ¿Se pusieron todos en qué? ¿En una disposición en especial? Sí, nos pusimos sí. sí. en eh, Rona. en Rona. En el Rona. Uno, otro, en y así. así y sería lo común. elegimos las preguntas que queríamos hacerle a Esteban Valentino. Uh -huh. sí, Bien. Así que Bien, eso lo eligieron en clase. Hicimos tú listado en el pizarrón. Sí, después, Exacto, un montón de Monta. preguntas porque teníamos Monta. tantas preguntas sí. como chicos. Solo, el, solo, el, eh, solo había 18 preguntas, creo que y bueno, pero fueron suficientes como sí. para enterarnos de un montón de cosas eh, tenemos un fragmento de entrevista ahí preparado que habla de, de qué tema Esteban Valentino en este momento sus comienzos claro, cómo fueron sus comienzos como escritor y nos contó un montón de anécdotas así que eh, Néstor, ¿la tenemos preparada ahí para compartir con toda la audiencia? dale yo cuando escribo siempre tengo en claro el comienzo del libro y el final del libro. En los cuentos no, en los cuentos tengo claro todo el desarrollo. Pero en las novelas, en las novelas tengo claro el comienzo y el final. ¿Qué es lo que pasa en el medio? No tengo la más remota idea. entonces yo empecé escribiendo El hombre que quería en la luna con la idea que me parece me sigue pareciendo una linda idea, así que alguna vez voy a tratar de escribirla de un superhéroe en decadencia. Yo empecé a escribir muy jovencito. Bueno, va a mí muy jovencito, muy chico. Hasta te puedo dar una fecha una fecha exacta de cuándo empecé a escribir. Eh, yo empecé a escribir el 2 de octubre de 1968. Wow. Qué sí, verdad, sí, sí, sí, sí, sí, súper y a la a a las 10 de la mañana. Este, ¿por qué? El día anterior yo había leído una yo eh, eh, jamás había escrito nada. Nunca había escrito salvo las fuera de composición tema la vaca, nada. El día anterior, el vier... eso fue un sábado, el viernes, yo había leído una historia, lo que sí leía mucho, era mucho era muy lector, eh, había leído una historieta de una vieja revista que ya no existe más, que se llamaba Intervalo, que tenía historietas de amor. Increíblemente, increíblemente, esta historieta terminaba muy mal. La protagonista de la novela, de la, de la historieta, se llamaba Lilian, no Liliana, Lilian, Y eh, le agarraba un cáncer y se moría. Cosa rarísima. Eh, y tal vez por eso me, me golpeó mucho. Bueno, ahí quedó. El sábado, 2 de octubre de 1968, yo tenía 11 años, me levanto. Nunca había escrito absolutamente nada, chicos, en serio, ni, ni una palabra. Me siento en... Yo, yo, compartíamos un cuarto con mi hermano en el primer piso de, de, de mi casa. Me levanto, me siento en una mesa que teníamos de escritorio y escribo Poema de Amor por Lidia. A la tarde de ese sábado escribí Poema a la muerte de un amigo No se me había muerto ningún amigo Pero escribí Y el domingo a la mañana Escribí Adiós a mi amante Ustedes se imaginan la cantidad de amantes Que tenía yo a los 11 años Lo llamativo es que Nunca había escrito nada Y en un fin de semana escribí tres poemas El lunes escribí un cuento y Como si Dios hubiera bajado un switch ¿Qué? y me hubiera dado, yo qué sé, electricidad. Este, y empecé a escribir con una profesionalidad absoluta. Seguinos por Facebook como Programa Rec a aquí con las alumnas Y la señorita Natacha De la escuela Manuel Solá eh, Y estábamos compartiendo Unos momentos eh, muy importantes De la entrev entrevista de Esteban Valentino Que nos explicaba cómo fueron sus comienzos ¿no? Y fue eh, muy chico Casi a la edad ustedes 11 años ¿Mm? Ustedes tienen 10, mm. ¿no? ¿Más mm. o menos? Sí, 10 sí, sí, ¿Sí? bueno. sí, Y la pregunta tenía para hacerles Eh, tanto eh, Verónica como Esteban eh, ¿Qué dijeron acerca De eh, la escritura? ¿Es inspiración? ¿Es trabajo? Pasión Justo, justo ese Era una de las preguntas Y justo Ese le respondió re bien, dijo que su pasión Era eso uh -huh. ¿La refrescamos y les escuchamos, eh, Néstor? Dale Ok Eu que eu criei a mí me parece que todo ser humano Tiene que tener una pasión ¿Qué es una pasión? No, no, no. Para mí una pasión es una cosa Que si no se tiene Quién sabe si uno quiere seguir vivo eh, Por ejemplo ¿Cuáles son mis pasiones? Mis pasiones son leer y escribir Y si viene un dictador y dice A partir de mañana está prohibido leer y escribir Y yo no sé si tengo muchas ganas de seguir viviendo En un mundo así A mí me parece que eso tiene que estar En toda la vida En cualquier vida Y la pasión puede ser cualquier cosa Puede ser la matemática Puede ser la, la música Puede ser el fútbol puede ser la cocina puede ser este, el dinero puede ser una mujer puede ser un hombre lo que sea alguna recién hable de Diego, yo no sé si a Diego le gustaría mucho vivir en un mundo donde no existiera el fútbol no creo la verdad no creo eh, o a Messi no sé si le gustaría vivir en un mundo así hora libre por farco satelital www.farco.org.ar pasión, qué sentimiento eh, y qué motorcito tan difícil de definir, ¿no? Ahí Esteban Valentino decía que la pasión eh, eh, para ¿Qué? él era leer y escribir, uh -huh. pero bueno, que podía ser cualquier cosa que nos mantenga vivos, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu pasión? Mi pasión sería bailar y artista, o sea, pintar y... Claro, artista porque hay artistas de varios tipos sí. Artista plástica en este caso, ¿no? Sí. Bien Yo bailarina clásica o maestra Qué bueno Y eh, yo ser, ser rica y ser doctora Ah, está bien, sí, bueno La pasión también puede ser el dinero, sí, sí Yo, eh, mi pasión es ser modelo y cantante Qué bueno Y la vida será artista ¿De artista? Ah, de pintar Bien eh. Pintoras, muy bien, muy bien Bueno, tenemos dos pintoras acá que se van a cruzar en, en algún trayecto de la formación así profesional Bien ¿Qué más quería decir? Ah, no, no, por Pensé que te había quedado algo en el tintero por hacer Para que acá cuando tengas, no sé, 50 años, ¿no? 50 ah. años Sí, pero vieron que a lo mejor a veces en, eh, en los concursos de televisión O en determinados programas Hay personas adultas y muy, muy viejitas que la sigue moviendo la pasión Que siempre tuvieron en su vida Entonces podemos encontrarnos con bailarinas Que son grandes O eh, médicos que siguen ayudando Operando por más que eh, sean viejitos eh, Y está buenísimo Tener eh, sí. eh, pasión Y hacia el final De la entrevista Esteban Valentino eh, Nos hablaba un poco De cómo él eh, piensa Sus historias eh, Y hay cosas que tienen que ver Con su vida, o sea, lo autobiográfico Y otras no, que son producto de Estrictamente de la imaginación ¿Quieren que compartamos con la audiencia eh, okay. Este fragmento de la entrevista? Sí, dale Dale, y después hablamos uh -huh. dale. Entiendo muy bien cómo aparecen las ideas pues yo, me, yo me siento en la máquina Y nos miramos la máquina y yo durante un rato En general no me dice nada La pavota Y nos quedamos ahí mirándonos, ta, ta, ta, ta. Y en algún momento esa historia, for esa, esa forma se, se, se, se solidifica y entonces se em puede empiezo poder a poder reflexionar sobre ello y, y eso va a dar una historia definitiva. Pero eso lleva tiempo. A ver, eh, todos los hombres mienten, hablan mucho de mí, o yo siento que hablan mucho de mí, pero es una anécdota que la verdad no tiene nada que ver conmigo. La historia de que el mundo se está acabando y un grupo de chicos descubre un lugar donde el mundo no se va a acabar al menos por ahora no pareciera que tenga que ver con mi vida eh, pero si sí, las cosas que pasan las cosas pequeñas que pasan me parece que sí tiene mucho que ver conmigo y hay un personaje que es Rogelio R que eh, me parece que sí tiene mucho que ver conmigo pero si sí, hay varios cuentos que son fuertemente autobiográficos en La buena sangre en el cuento Chiquilín deja de ver a su novia antes de exiliarse en México y ella lo llama 25 años más tarde, eso es rigurosamente autobiográfico eso fue absoluto y, y por fin, como ya lo están pensando, se los aclaro, no pasó nada este, pero fue un golpe ¿no? que 25 años después te llame la novia que dejaste de ver en pleno enamoramiento porque tuviste que irte, es fuerte 2, 2, 3, Qué bueno, qué bueno esto de poder conocer un escritor Que venga a la escuela sí. eh, Que nos habla de, de, de las cosas que los motivan Sé que ustedes escribieron y escribieron historias de todo tipo Hasta de superhéroes Eh, ¿Qué fue lo que te gustó escribir más en el año? ¿A mí? Sí eh, um, ¿Sobre qué tema? ¿Mi historia? Sí Bueno, mi historia era de... Acá está pensando porque escribieron un montón de cosas en ah, la escuela Mi historia era de un gato Y que era un... Era un que se llamaba... Si, este... ¿Scotty? Scotty Eh, y salvaba a la gente Era un buen personaje Y tenía un amigo que se llamaba Silvatodis Y la y profe me ayudó un poco Porque estaba muy mal No, estaba un poco a lo mejor trabada A la hora de pensar Ajá. cómo desarrollar la historia Pero para eso están eh, eh, los maestros Para ayudarnos a que nuestras ideas Se puedan concretar y crecer Y poder plasmarlas en un papel ¿A vos qué fue lo que más te gustó escribir en el año? ¿De mi historia? Eh, mi historia se trataba de, eh, de una chica que se llamaba también Perla. Se trataba de super mí, Perla. Bueno, Súper Perla. Y también de un monstruo que atacaba el, el mundo y super Perla lo salvaba. ¡Qué bueno! ¿Tenía un traje ajustado Súper Perla o cómo era el traje? No, eso? le quedaba bien. Ah, muy bien, muy bien. ¿De qué color? Eh, rojo. Ah, me lo imaginé rosa yo. Pero bueno, ahí, pegándole el palo. Mi historia fue de una chica que se llama que se llama Lila, que le encantaba salvar y estar con su con su hermano y la pileta, estar nadando con él siempre. Y un día, o sea, eh, estaban en la pileta y, y jugaron no, creo que era en el mar y estaban jugando la carrera y justo Lila eh, ganó y Eh, Encontré a un, una cangrejita Y que había perdido a su mamá Y la ayudó Y fue así tal cosa Qué bueno. Y encontró a su mamá Y se hicieron amigos Y, así. Qué bueno. ¿Y la tuya eh, La mía Mi historia fue de una chica Que se llamaba Victoria Y que un día Ayudó a un chico Que necesitaba su ayuda Y se hicieron amigos y después se pelearon. Amigos nada más. Sí, amigos, nada. Más. Ah, bueno, bueno, bueno. Que mi historia que era una superheroína que se llamaba Morgan, que ella consideraba su pueblo como su vida, así que ah, no le gustaba que los ataquen ni que haya ningún peligro. Como una una, una buena presidente, ¿no eh? Sí, claro. Bien, bien ahí. Bien ahí. Bueno, me encantó. ¿Saben qué? Eh, tenemos preparado otro bloque y más cosas que hicieron durante el año Y vamos a, a pedir un tema musical porque queremos compartir con la audiencia El resto de lo que preparamos y les agradezco un montón Me encantó todo el trabajo que hicieron en el año Tanto con Verónica entrevistándola como a Esteban Valentino Sí, lo último eh, Quería decir que eh, este, eh, hicimos cartas para él sobre Esteban Valentino y, y le tengo sobre, sería, perdón, sobre mm, que se, cómo es nuestra vida, si, si le que queremos dar un saludo. Y, o cuál, bueno, es, y cuál es un, des, un, un, un deseo. deseo para el... ¿Para este 2015 o un deseo para la vida? Un deseo, un deseo para Sí, para, para la vida. Y una propuesta para que escribas y, eh, otro libro. Y también ¿Tan? tres... Eh, son son las, son las editoras ustedes de <risa> sí, Además, sí, Bueno, sí. bueno buenísimo Me encanta que exploren un montón La imaginación, que es otra forma De tener eh, viva la pasión En este caso, por la lectura Y por la imaginación sí. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? El tema eh. que vamos a escuchar ahora es Ricky Martin Adiós sí. Bueno, ahí lo escuchamos entonces Música Te juro me marché después no pienso jugar a ser queen se ha decidido a tus pies sé que yo no sé que te lo encuentra no en inglés si quieres i will try, pero prefiero decirte en francés uh, uh, uh. de escuchar ahí a Ricky Martin con Adiós Adiós porque es el último programa del año acá de Hora Libre por Farco satelital y estamos con un nuevo grupo que es el tercer bloque de la, los chicos de cuarto grado de la Escuela Manuel Sola así que vamos a presentarnos ¿Cómo es tu nombre? Chantal Santiago Bruno Jorge Gabriel Valentín y nos vinieron a hablar de que de otra de los diálogos que prepararon ahí en el, en el cole el, el esos diálogos son entre ¿quién? el eclipse el eclipse lunar y el primer hombre que, que pisó la luna ¿y cómo se llamaba? Neil, Neil Armstrong y Neil Armstrong, ¿le escuchamos Néstor? eres bienvenido a este mundo del espacio hola luna, ¿cómo te va? todo bien, preparándome para un eclipse ¿por qué parte vas? por la parte en la que me cruzo con el sol ah, qué bien ¿alguna pregunta más? sí, ¿tienen muchos meteoritos o no? de hecho, ahí viene uno, ¿cuidado? Ah, qué suerte, no te hizo nada, pero a mí sí, pero también a mi nave, me tendré que quedar más tiempo. Bueno, continuará. Este diálogo entre la Luna y Neil Armstrong lo hicimos Agustín Bordón y Luna Orellano. Yo soy Evelyn Caponeto. Somos de la escuela número 3, distrito número 2 de cuarto B. chicos estuvieron leyendo la novela de Esteban Valentino, eh, el hombre que creía en la luna, y en base a eso eh, crearon diálogos imaginarios entre la luna y eh, diferentes eh, personalidades eh, que hablaron de la luna a través de la historia, a través de la poesía, y en este caso eh, fue un diálogo entre un eclipse lunar y Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna. Allá por el 20 de julio... 1969 1969 mm. ¿Saben saben una curiosidad? Eh, no. ¿Por qué festejamos el Día del Amigo El 20 de Julio a nivel mundial? Precisamente por esto Porque el hombre llegó a la Luna Y produjo un encuentro ¿m? Con un satélite de la Tierra Con un amigo de la Tierra Por eso, una amiga de la Tierra que es la Luna eh, Hicimos un montón de cosas más En esta novela hay una prohibición muy fuerte ¿no? Que la gente no debe creer en la Luna Le pregunto a ustedes Si ustedes les prohibiera a alguien Creer en la luna ¿Qué le dirían? Que está muy mal A ver, porque estamos en radio Y si no conversamos La gente dice ¿Qué estará pasando al aire? Están pensando los chicos acá Sí encanta me... la ver Si a vos te prohibirían creer en la luna ¿Qué le dirías? ¿Te enojaría? Mm. ¿Qué le harías? Me, en... me enojaría uh -huh. ¿Y qué le contestarías? Si es una persona, te prohíbo creer en la luna Yo diría que estaría mal Porque Si no hubiera luna hubiera En el día hubiera un montonazo de calor Y parecería que no hubiera noche Y la luna si no estuviera Estuviera todo oscuro y no veríamos nada uh -huh. Y... Tengo una propuesta que hacerles Estamos con muy poquito tiempo eh, Y nosotros preparamos dos cosas ¿no? Los chicos prepararon eh, Esa respuesta, si alguien te previera Creer la luna, que le dirías? Y también, eh, este año fue un año particular eh, Donde la señorita Sufrió una pérdida muy importante en su familia Que fue su papá Y nosotros le escribimos un cuento ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Qué, qué dos de las cosas les gustaría escuchar Y compartir con la audiencia? Música Música vamos a ir al final, antes eh, Chantal, ¿Cuál de esas dos? Shakira A No, no, no, no. Sí, eh, Que la luna le hable a Natacha O eh, preguntarle a los compañeros Si le previeran la luna Preguntarle a los compañeros yo digo. ¿Vos decís preguntarle a los compañeros? Sí Y Natacha y la luna de... Bueno, yo les digo, el más cortito Vamos a escuchar porque tenemos poco tiempo eh, Y además está eh, lindísimo Lo que ustedes escribieron colectivamente mm -hmm. Que es La Luna hablándole a la señorita Natacha Es el track número 10, Néstor Cuando las personas importantes se van a dormir No te preocupes Ya van a volver Ya, ya vas a volver a a encontrarlos en una foto con toda tu familia. Era un sueño cuando eras niña, en era el primer helado que tomaron juntos porque nunca te vas a olvidar cuando te lastimaste y, y te curó. O aquella vez que fueron al cine y te asustaste, te abrazó, aunque las personas que heridas Y ya nos estén no piensas en lo que perdiste sino en lo que aún tenés en vivo en tu corazón cada lugar en que estuvieron enuvieron punto será será especial estará también en los dibujos que le regalaste y así vivirá siempre en tu imaginación y a tu lado Muse un hermoso regalo eh, mm. Nos estamos despidiendo De Hora Libre eh, Hasta el nuevo ciclo De Hora Libre en el año 2015 ¿Qué le dirían a la audiencia Acerca de la importancia De leer mm. y escribir? ¿Por qué es importante leer y escribir? Uno o dos de ustedes que le quiera dejar un mensaje a la audiencia Para aprender Porque si no lo es No tenés imaginación Y algunas veces leer te lleva a la imaginación y así a lugares que no conoces, pero que está bueno conocer cosas a través de la lectura y la escritura. ¿Y ¿Qué otra cosa más? Señorita Natacha, ¿qué piensa que los chicos aprendieron con tanta lectura durante el año? Bueno, me parece que un poco tiene que ver con lo que dice Jorge, que es poder desplegar la imaginación y poder viajar a otros mundos posibles y otras realidades posibles que a veces son muy parecidas a las nuestras y otras son esas que deseamos o imaginamos. Precisamente, Hora Libre es un lugar y un espacio para darle voces a, y lugar para expresar eh, lo que piensan, lo que sienten, lo que escriben eh, los chicos de las escuelas públicas de, la, eh, de acá, de la ciudad de Buenos Aires, para todo el país. Un abrazo. Feliz 2015 desde acá, desde Hora Libre, cuando les volvamos a decir nuevamente buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre.